Buenos días, mi nombre es Mónica Aguirre, referente de Libre Diversidad del MST dentro del FITUNIDA. d Queríamos agradecer a la radio por este espacio que para nosotros es muy importante, sobre todo para pedir justicia por Sofía Fernández. Sofía Fernández, una compañera trans que entró a la comisaría quinta del partido de Derqui Pilar y luego las entregaron sin vida. Por eso, desde Libre Diversidad, acompañamos a la familia en la convocatoria. Del día domingo a las 15 horas en la puerta de la comisaría Quinta para pedir justicia, para decir el Estado y su gobierno son responsables, para decir basta de travesticidio, basta de transfemicidio, basta de odio hacia nuestras identidades y a continuar esta lucha. No queremos que esta muerte quede impune, no queremos que sigan estos atropellos sobre nuestras identidades. También Reclamamos la aparición de Tehuel de la Torre, que también quedó en silencio, y por eso nuestro, nuestro deber es seguir luchando, y sobre todo en este contexto que se viene dando sobre la muerte de nuestra compañera, que no tenemos ninguna clase de información. Y es por eso que vamos a acompañar a la familia y vamos a pedir justicia hasta las últimas consecuencias. Muchísimas gracias.